Civilización fenicio Organización social. Los fenicios, pueblo marítimo, no tenían conciencia de que formaban un pueblo. Por ello, en lugar de erigir un imperio, tenían colonias, que eran ciudades independientes. Cada una tenía su propio gobierno. Un ejemplo era Cártaco, en África. Como eran negociantes, los comerciantes más ricos ejercían el gobierno, Las clases sociales estaban sujetas a continuos cambios, como cuando un pobre se enriquecía. Las colonias eran gobernadas por dos sufetes, magistrados supremos, que eran elegidos entre la clase rica. El dinero era la base del poder. Vestimenta. Vestían una pieza de tela con abundante ornamentación. Esta se envolvía alrededor del cuerpo y se sujetaba al hombro. Los fenicios de clases humildes no se cubrían el torso. Los tintes coloridos e hilados le servían para fabricar su ropa. Escritura El alfabeto actual tiene su origen en la escritura de los fenicios. El primitivo alfabeto fenicio se encontró en las famosas tablas de barro de la ciudad de Ugarito. En la ciudad de Biblos, Los escribas utilizaron un alfabeto de 22 signos que solo representaban consonantes, de derecha a izquierda derivados de los 30, y dos ugaríticos. Posteriormente los griegos adoptaron ese alfabeto y agregaron las vocales. Economía Por la estrechez de su territorio, el pueblo fenicio fue el primero que impulsó la navegación y el comercio marítimo. Su vida giraba alrededor del comercio y la pesca. Guardaron con celo el conocimiento de sus rutas. Preferían hundir sus naves antes de enseñarlas.